Sin duda es el personaje más importante de la historia. Jesús de Nazaret. En su nombre se han hecho muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Mira, al margen de lo que se haya hecho en su nombre, tenemos que hacernos una pregunta. ¿Existió realmente Jesús? Es algo de lo que dudan muy pocos, pero es alguien especial y vamos a hablar sobre este asunto. Josep e. Quijarro, muy buenas, ¿qué tal? Hola, Josep. Se ha quedado mudo. Hola, Josep. Bueno, que nos lo cuente Juan José Cezoro y yo ahora estamos con Josep e. Quijarro Juan José Zorro, muy buenas. Hola, muy buenas. Bueno, que, eh, este es un personaje que podemos decir que era una hora real, es histórico, pero su naturaleza cuál era. Pues a ver, yo yo creo que existe un amplísimo consenso en que realmente Jesucristo fue un personaje real, fue un personaje histórico el problema es que realmente lo que nos ha llegado a nosotros no es tanto ese Jesús histórico, sino el Jesús mitificado, el Jesús divinizado y la prueba es que Si vamos mirando un poco cómo ha sido utilizada la figura de Jesús a lo largo de la historia, pues nos encontramos que para unos ha sido comunista, para otros ha sido liberal, unos lo han hecho católico, por ejemplo, si pensamos en la iglesia de Roma, otros lo han hecho incluso homosexual, otros también pensaban que era feminista, etcétera, etcétera. Así que realmente es muy difícil saber que, que, era, que era Jesús porque todo lo que está muy claro es que entienden que es una figura muy potente y la quieren tener de su lado. Esa es la opinión, la opinión de Juan José Cezoro, la opinión de Giuseppe Guijarro. Es que quizá, quizá nos enfrentamos a un personaje por lo menos llamativo, Giuseppe. Muy buenas. Muy buenas noches. De hecho me he perdido el argumento que daba Juanjo porque hemos tenido un pequeño problema de conexión. Es lo, es lo que tiene, es la distancia, pero eh, mi, mi parecer al respecto de, de Jesús es que, que claro, claro, que existió naturalmente. Otra cosa es saber si las uh, cosas que dice la Biblia, los milagros ¿no? que dice la Biblia que realizó, ...pues eh, son atribuibles a él o forman parte de una tradición que viene mucho más de lejos y que el cristianismo adoptó para sí o um, con el propósito de que muchos de los fieles de muchas otras religiones se sintieran representados y en, el, y, en el, y en el fondo pudieran atraer a nuevos fieles a esa nueva religión que se estaba gestando. Pero es evidente eh, que desde un punto de vista histórico eh, Jesús existió y que probablemente fue mucho más hombre ...que extraterrestre o ser divino, lo que ocurre es que... Pero propio, dices eh, eh, que fue mucho más eh, porque admites la posibilidad de que tuviera algo especial... ...que tuviera una chispa divina, entre comillas, ¿no? Para mí, el, digamos, yo soy un tío bastante racional, ¿no? Y la única cosa que hoy por hoy eh, no puedo explicar de las cosas que estuvieron en contacto con este personaje es la sabana santa de Turín, es una de mis, eh, uno de mis enigmas favoritos, y lo es precisamente porque desconcierta a propios y extraños encontrarse eh, un lienzo Eh, que representa realmente las, uh, las heridas de la crucifixión acordes a, la, a lo que dicen los evangelios y que sin embargo mm, reúnen cuestiones anatómicas que eran desconocidas incluso en el mejor de los casos que es que fuera un fraude medieval y que por lo tanto algo raro si sí tuvo el personaje ¿no? Algo raro sí tuvo el personaje sobre el que se ha dicho de todo Incluso en respecto a esos eh, prodigios, a esas cosas Se ha llegado incluso a decir, Giuseppe, que era de otro mundo, ¿no? Claro, eh, no, no sé si de otro Bueno, él de hecho lo dice, ¿no? Eh, que es, es, eh, su mensaje es de otro mundo Mi reino mundo, no es de, de claro, ese mundo, eh, ¿no? Claro. Efectivamente, esas son las palabras textuales que, que utilizó pero eh, es, es evidente que eh, yo no sé si resucitó a Lázaro, eh, ignoro si multiplicó los, plan, los panes y los peces eh, durante, durante las bodas de Canán, eh, ignoro si se metió en el, en el uh, templo de los uh, judíos eh, y acabó con los mercaderes eh, o, o si fue capaz de caminar sobre las aguas, pero es evidente que de las únicas cosas que la iglesia a pesar de no, adaptar, no adoptarla como dogma la utiliza como digamos, eh, posibilidad de, de creer, que es esa, esa pieza que os decía en la sábana Santa de Turín, pues hay muchas cosas que si quieres podemos desgranar que me hacen pensar que como mínimo desapareció se desintegró y, y, y si se desintegró debemos de creer en el resto de testimonios estoy pensando en María Magdalena estoy pensando en los apóstoles que posteriormente le vieron vivo y hasta el propio santo Tomás que le metió el dedo en las eh, llagas como para eh, admitir que aquello era imposible bueno pues eh, es algo sobre lo que desde luego podemos debatir y Juanjo, eh, además en esa época junto a Jesús existían otros personajes, estaban de moda, digamos, eh, de moda, ¿no? Eh, los Mesías... Bueno, lo, era una época en la que había muchos pero él era especial o no era especial a ver, yo creo que, que sí que sería, tenía, tendría algo de especial como otros muchos líderes de congregaciones religiosas que había entonces o que hay ahora que, que siguen eh, teniendo ese imán, ese magnetismo para atraer a, a numerosas personas alrededor, entonces evidentemente algo tenía de especial la cuestión es si era realmente mmm, extremadamente original con respecto a lo que la, a las ideas que en ese momento estaban flotando en, en el judaísmo del siglo I y eso es lo que, está, lo que es más difícil de determinar. Hay autores que dicen que sí, que tenía un pensamiento muy original dentro de ese, de ese judaísmo, que por ejemplo, pues incluso la forma en la que parece que se dirigía a Yahvé era una forma muy particular, porque lo llamaba como padre, que no es lo que lo común. También, por ejemplo, había reducido mucho lo que era la ritualidad, si había preocupado más por otros aspectos, pero como te digo, también, como es muy confuso, porque tenemos diferentes evangelios, y en cada uno de los evangelios nos aparece un rostro de Jesús también bastante alternativo no está muy claro qué es lo que dijo yo creo que luego lo que tuvo es muy buen eh, representante gracias a, a san pablo y el hecho de mezclarse de mezclar su pensamiento el pensamiento judaico eh, como una una derivada que, que cuajó mucho en el pensamiento platónico en el pensamiento de, del mundo grecorromano. ahí es donde realmente se forja un cristianismo que tiene muy poco que ver luego con el con pero la, eso otra es, rama eh, la religión la iglesia eh, pero no tiene que nada que ver con el personaje pero es que de, claro. de lo que sabemos de, de jesús no tiene porque eh, lo que hacen en mi nombre no tiene de culpa eh, nadie sobre eso pero el ¿no? problema es que él no dejó nada escrito entonces no tenemos nada escrito lo que tenemos es lo que lo que cuentan de él y lo que cuenta de él un determinado sector de cristiano que es el que luego eh, se extendió por el La mundo verdad. grecorromano el, el, el, el otro sector que es por ejemplo el de su hermano el de Santiago que era más propiamente judío ese ese no dejó textos todo el no de sabe? su hermano si no tenía? sí hombre, sí Sí que tenía, ah, no, sí que tenía. ¿Y hermanas también? <risa> hermanas, eh, no lo sé, pero hermanos sí. Lo que pasa es que, que es lo que digo, yo creo que, que el, el tema sobre todo es que, claro, nos, nos ha llegado tan adulterado que no sabemos... Hay quien, mira, ha habido casos, por ejemplo, que han dicho que qué podíamos saber de Jesús. Y había algunos que reducían a cinco datos nada más. Que nació, que murió crucificado, que fue bautizado por por Juan, Juan Bautista, Bautista. Y, y, que, y que seguramente era un rabino que sabía varias eh, lenguas. Y que su época. madre era la Virgen María, pero lo del padre ya está más raro. <risa> más complicado. Pero es verdad, Hombre, o sea, no, si, como si, si admitir, solamente... Si tienes que admitir que, que, que nació de una madre virgen, que fue anunciado por los ángeles y demás, que es que vas a ir al infierno, Juanjo, si todo eso lo pones en duda, pues naturalmente <risa> vas a tener una Navidad de mierda. No. Pero, pero, no, vaya. Pero, pero yo prefiero <risa> seguir <risa> pensando, o prefiero es que seguir Bryan. soñando, que... Eh, que, caramba, las, las cosas se sustentan, los mitos se sustentan siempre sobre cosas que pudieron ser verdad. Y es verdad que sobre el personaje histórico incluso se llegó a poner en duda durante muchísimos años porque las pruebas que llegaban hasta nosotros eran pruebas susceptibles de haber sido, eh, digámoslo así, adulteradas por los jerarques de la Iglesia. Juanjo lo ha dibujado muy bien. Pero, eh, por otra parte, hay cosas... Eh, ...que te hacen dudar... ¿no? ...es decir... Eh, ...la adopción de la cruz... Eh, ...por parte de los cristianos... Mm, ...claro, me vas a decir ahora... ...es que no, los cristianos originales... ...utilizaban los peces y no la cruz... ...es cierto... ...pero, pero es significativa... ...de que eh, ese misterio de la crucifixión... ...que en el fondo... Eh, ...lo que viene a representar... ...es eh, el sacrificio... ...de un hombre... ...hijo de Dios... ...pongamos entre comillas para que eh, no se produzcan más sacrificios de animales. Él se, se sacrifica por toda la humanidad y de esa manera pues eh, no, no es necesario sacrificar eh, ni un alma más. ¿no? Mm, esa interpretación yo creo que sí es genuina ¿no? del, eh, de la, del cristianismo. Ninguna otra eh, religión, por así decirlo, intentaba pues, bueno, paliar esas... ...matanzas que se producían tanto de seres humanos... ...como de animales para el sacrificio de los dioses... ...y por lo tanto yo creo que esa idea que es la principal sobre la que gira el, el, el, la religión cristiana, que es la resurrección, la muerte y resurrección de, de Jesús, y por lo tanto de todos los cristianos, pues eh, sí es original. Vamos eh, con opiniones eh, de las otras eh, dos personas eh, que tenemos. El debate, ya sabéis, entre Juan José H. Toro y eh, Giuseppe Guijarro ya está en Twitter, en el perfil, la pregunta si ¿sí, no tiene una naturaleza especial ese personaje Mago Martínez, muy buenas hombre yo creo que buenas noches primero a todos, muy buenas noches <risa> tremendo sí yo yo, yo pienso que, que Jesucristo tiene una naturaleza especial en tanto en cuanto como judío establece una serie de innovaciones que logran calar en, en, en la sociedad de aquella época y despertar, inspirar y motivar a mucha gente hasta el punto de eso, de, de, de incitar al, al, al fanatismo de seguidores como San Pablo, que fue un poco el arquitecto de la iglesia cristiana tal y como la conocemos hoy en día Referencias sobre él, pues las que tenemos después de su muerte San Pablo, el Nuevo Testamento al que no se le da mucha credibilidad por todo el tema de las narrativas, de esos milagros esos mitos, estas historias que, que no se sostienen pero sí que parece que el bautismo y su crucifixión, por lo menos, son hechos mmm, comúnmente o mayoritariamente aceptados por los académicos, los estudiosos y los exegetas de, de, de todas estas historias, ¿no? como Eric Meyers, que es arqueólogo y profesor emérito de estudios judaicos de la Universidad de Duke, que además me gustó mucho cómo, cómo defendía él la autenticidad del personaje de, Cresu, de Jesucristo, ¿no? porque decía que Quienes negan la existencia de Jesús son como los que niegan el cambio climático, ¿no? Me gusta mucho esa manera de... Por eso, por eso le decía yo a Juanjo que al final va a tener una mala Navidad, ¿eh? He moderado el, el calificativo. <risa> sí. Claro. Pero vamos, evidencias arqueológicas directas a su persona. No tenemos lo de la sabana santa, que sigue siendo motivo bueno, de disputa... Bueno, eh, perdóname, Mado, sí tenemos, pero el problema es que las pruebas arqueológicas que aparecen vienen a negar En la, en la piedra angular del cristianismo que es la resurrección y eso claro. es, es muy curioso porque han aparecido eh, hornacinas que inicialmente se ha dicho que eran falsas luego ha habido incluso debates que han durado años y, y al final pues queda siempre la duda con, con el nombre de Santiago eh, con el nombre de eh, Jesús Juan el Bautista eh, también Juan el Bautista, etc. Eh, eh, sí. se, ha, se han encontrado dos eh, tibias Eh, en, eh, bueno, no sé pronunciar el nombre, Givivanimo, una cosita así, que es un es, se le llama así, el crucificado de, esta, de este lugar que está en uh, la ciudad vieja de, de Jerusalén. Y que, que no están rotas. Eh, tú sabes, perfectamente, Mado, y lo sabe también Juanjo, que a los, eh, a los ajusticiados en la crucifixión, y este tiene los clavos en, en, en, en los pies, pues se les rompía las tibias para paliar su sufrimiento. Y que el único del que hay una referencia escrita que no fue así, que es Jesús de Nazaret, pues eh, hay ahí dos tibias que son del siglo del siglo primero. y, y, y ya que digo del siglo primero, eh, también y esto nos llevaría a otro debate es eh, si las fechas en las que estamos celebrando la Navidad son acordes o no con el nacimiento de Jesús pero con las claro, claro. claro pero es fundamental para, para intentar validar los, las cuestiones bíblicas con las cuestiones históricas porque no encajan y ese es el principal problema por el que Eh, buena parte de la ciencia ha mirado para otro lado cuando se trata de certificar la existencia de muchas cosas que narran los evangelios Manu Carvallal, esos eh, milagros era que... Manu, Manu ¿Por, ¿por, dónde empezamos? Eh... ¿por dónde empezamos? mira, el problema es que todo es mentira ahí va Para, para resumirlo un, es un poco, ¿no? de televisión, pero o sea, ni nació en el siglo I, nació en el IV antes de Cristo, ni nació en Navidad, nació en verano, nació, es decir, yo creo ah, entonces, que es un personaje histórico. No, no, que es un personaje histórico, pero Eh, antes decía Joseph, esa fue la frase literal que dijo Jesús, no, no, nada, ninguna frase literal, Jesús no dijo nada, porque el gran drama de esta historia para el creyente, y hablo por experiencia, es que no tenemos ni la menor idea de lo que dijo Jesús, tenemos cuatro evangelios, tenemos el, el verdadero compilador, del, el, el verdadero inventor del cristianismo, que es Saulo de, Taus, de Tarso, San Pedro, no conoció a Jesús, o sea, El, el compilador del cristianismo no está entre los doce apóstoles. Y si nos ponemos en plan crítico, es un tío que entrando en Damasco vio una luz, se cayó, se cayó del caballo, se pegó una leche y oyó una voz que le hablaba. No, ese era San Pablo. Esto, Hablamos, claro, era no, no, pero es que es él es el que inventa a Jesús, al Jesús del que estamos hablando. Porque el otro, el no, no, histórico, el que como decía Juanjo, hay cinco datos, nació y se murió. Como no, muchos otros, se murió en la cruz. se si hubiese muerto en una horca... A lo mejor el símbolo del cristianismo sería una horca, pero es que hubo millones de personas que han muerto arcadas a lo largo de la historia. Por lo tanto, pero escúchame, pero además es que, conmigo, los Manuel, que Pablo sería algo no, es que como el peor, primer es que es periodista es peor. de la historia No, no, ¿sí que, no? Va, que, va, que va, que se va se peor, Porque de los cuatro evangelistas Dos de ellos tampoco conocieron a Jesús Los otros tampoco probablemente Se usan los nombres de unos apóstoles Pero es que ni, ni Marcos ni Lucas aparecen en la lista Entonces, si todos los exegetas coinciden En que los evangelios se escribieron En torno al 30 o 40 después de Cristo En una época en la que no había grabadoras, en la que no había cuadernos de campo, en la que cuando empieza a perderse la memoria del líder de ese movimiento, que era como muchos, otros muchos movimientos en la Palestina ocupada por el Imperio Romano, pues eh, le dicen a unos jovencitos oye, empieza a tomar notas que te voy a contar de lo que yo me acuerdo Se escriben Manuel, tú en conociste, momentos a, Pons Prades, ¿no? sí, conociste claro. a Pons Prades claro, pero lo que te eh, quiero decir es que, no, que, el, decir es que Pons que Prades que tenía Jesús, una memoria prodigiosa sobre eventos de la guerra civil mmm, y era un señor de 70 que y no la no sé memoria años, prodigiosa me no existe no, es que la aquí memoria seguramente... es el elemento más frágil, pero es que aunque fuese los textos originales redactados por quienes conocieron a Jesús, que no lo son, a partir del siglo IV hay un montón de intereses. Es cierto que hay un par de referencias ajenas a la Biblia, muy circunstanciales, porque la de Flavio Josefo pues sabemos que está manipulada. Yo te iba a decir que no, están los clásicos romanos, que ahí sí pueden hacer alguna referencia. Y se menciona que existió, como Simón el Mago, como muchos otros líderes espirituales en aquella época, un Jesús Galileo, Que era un personaje, me gustó mucho lo que dijo Mado, porque es verdad que frente a la tradición mosaica eh, judía tradicional, Jesús es mucho más compasivo, que es un poco lo que nos ha seducido. Pero si aceptamos la literalidad de Jesús de la Biblia, tenemos que aceptar a narices el Moisés de, del Talmud o de la Torá, tenemos que aceptar el Mahoma del Corán, tenemos que aceptar el Gautama del, del budismo el Krishna del hinduismo que son tan históricos como Jesús y ya sabéis que con María Rosa Vientos en el perfil en Twitter de la Rosa de los Ventos en Rosavientos está la encuesta, hasta ahora el 64% de nuestros oyentes dicen que sí que era un ser especial Jesús de Nazaret. Se puede votar, seguir votando en esa encuesta que tenemos esta noche, después y durante el debate Zona Cero.